En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Siempre tenemos que estar abiertos a que alguien nos dé lo que no esperamos. El que no creemos, el que sabe, de repente nos damos cuenta de que sabe. Creía que kino Reeves era uno de ellos, un débil, pero detrás de esa expresión inexpresiva que tiene, se encuentra una persona rica que con sus palabras está asombrando a todos sus seguidores no habla de sus películas habla de la vida habla de crecer y de todas las cosas que ha dicho últimamente me quedo con esta voy en contra de lo que me detiene y añadió la persona que me estaba deteniendo de ser feliz era yo mismo como él dice haz algo haz algo porque no vamos a salir vivos de aquí aprende de tus enemigos eh, convierta a los enemigos en tus maestros no los perdones eh, pero construye a partir de la destrucción utiliza la destrucción para renacer esto es La Rosa de los Vientos estáis en la sintonía de Onda Cero Radio comenzamos La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa El programa de AYED ya está en la página web, el podcast en www.ondacero.es, en la sección dedicada a la rosa de los vientos, Onda Cero.es. Hoy, como siempre, en Twitter, Almadilla Rosa Vientos. Tertulia Zona Cero con Manu Carvallal, con Mado Martínez, con Giuseppe Quijarro con Juan José Sánchez Oro. Vamos a hablar, entre otras cosas, del de cielo. Pero de alguien que dice, no morí, no fui al cielo, pero tuve una experiencia cercana con la muerte. Vamos a hablar de la fecha de la tormenta solar que se está avicinando. Y vamos a contaros algo también sobre los fantasmas y los demonios. Pero los fantasmas y los demonios de izquierdas y de derechas no es una broma, es verdad, se nos lo va a Juanjo ahora y también debatimos, eh, nos vamos a pelear a partir de datos hoy vamos a hablar de restos imposibles, de piezas eh, sorprendentes que el pasado nos ha encogido y que nos ha ...puesto en un brete por delante... ...arqueología imposible... ...objetos fuera de su tiempo... ...objetos fuera de su tiempo... ...o pasa esta noche en el debate... ...de las rosas ventos... ...en el debate de la zona cero... ...en el debate anterior a la tertulia... ...con Juan José y ...con Josep Gijarro... Además eh, tendremos ecos eh, del pasado con Laura Falcolara que nos va a hablar sobre la Santa compañía y Mujeres eh, con Historia con Silvia Casasola que nos va a hablar sobre una científico que esta semana nos ha dejado y que ha sido espectacular e impresionante todo lo que ha hecho. Margarita Salas eh, y esta noche los futuros eh, fármacos eh, gracias a la investigación con gusanos que se están haciendo nos lo va a contar Javier Ceballano en Fronteras del Futuro. parte técnica que el jurado está al frente de la parte técnica saludos en de Bruno Cariñosa en nombre de todo el equipo de este programa de las rosas a los vientos hay que estará con todos vosotros desde ahora mismo y hasta las 4 de la madrugada De los vientos con Bruno Cardeñosa. Arqueología imposible, restos y vestigios que no deberían existir. Es el pasado más enigmático. Restos eh, que la ciencia determina que son, de qué época son, y están hechos usando una tecnología que no existía en esa fecha, que no era propia de ese tiempo. Son los objetos fuera de su tiempo, son los llamados Obart. Oh, son reales, eh, son falsos, hoy debatimos eh, sobre ellos, hoy debatimos en la Rosa de los Ventos sobre la arqueología imposible. Y está a favor. Eh? de que son eh, reales, en de que hay un auténtico misterio detrás en de ellos, eh, Juanjo... No, eh, José muy bueno este tal. Muy buenas noches, Bruno, Silvia, Juanjo, con tertulios. Eh, la mejor prueba de que hay objetos eh, fuera del tiempo, si más, si, al menos si no anacrónicos, es que hoy Vox ha pegado un hostión a la democracia que nos va a tardar bastante tiempo, en, en al menos a mí, eh, a despertar. Van a ser eh, Las doce, pero a las dos eran mil novecientos treinta y seis. Eh, sí, sí, sí, efectivamente tú lo has dicho y, y no es una afirmación baladí porque cualquiera que lea el programa electoral de esta formación pues uh, se dará cuenta de que en, hacemos una regresión ¿eh? en cuanto sí, sí. a propuestas, derechos y libertades. Pero bueno, oye, es la, eh, bueno, lo que han elegido eh, los es lo han elegido españoles los es... todos lo aceptamos, pero yo eh, digo eh, que en realidad sí. No ha cambiado absolutamente nada, eh. los resultados son prácticamente los mismos, ¿eh? lo que ha habido es un cambio de un partido por otro, Vox ¿eh? por Ciudadanos, ¿eh? pero en el fondo prácticamente los resultados son muy parecidos. ¿eh? Mira, lo, lo que ha cambiado es que si bien, si esto ocurre en Austria, y el estado de con, ánimo, claro. con jean Merri Le Pen en, en, en Francia se establecen cordones sanitarios, sean de derecha o de izquierda. Y aquí, oye, estos ascienden con la complicidad extraordinaria de las fuerzas de la derecha y también, ¿por qué no decirlo?, al menos en los debates electorales, de no poner en cuestión los bulos, que esto siga sí. para una sección de bulos que se han ido diciendo a lo largo de toda la campaña electoral. Y que mucha gente se ha creído y ha metido la papeleta a favor de ellos crece los grupos que se han dicho muchos, ¿eh? Muchos. Pero bueno, sí, sí. oye. Pues mira, ahora se les verá realmente qué cara tienen para que Pero la bueno, gente sepa lo eh, que hay. Supongo que de lo que interesa hablar ahora, para despejar, para... ¿Te objetos objeto de este tiempo. Sí, nos vamos a ir al, al Old <risa> Art, eh, place artifact, es decir objetos fuera de lugar y, y, y oye yo claro que estoy a favor de los objetos fuera de lugar podría citar muchos muchos, muchísimos eh, de los típicos, de los eh, tópicos pero eh, y, y a lo mejor eh, con, con esto llamó la atención también de Juanjo, para mí el objeto fuera de su tiempo más extraordinario que tenemos es la llamada Sabana Santa de Turín eh, en la medida en la que Si creemos eh, en las cosas que nos dice la Sábana Santa de Turín, habida eh, cuenta de que la Sábana Santa de Turín fue fechada por el carbono 14, pues eh, en, en la Edad Media eh, una de dos. Si no ponemos en cuestión la prueba del carbono 14, teníamos unos sabios sabidísimos en la Edad Media que eran capaces de hacer daguerrotipos y además tenerlo eh, tan en cuenta como para que las manchas de sangre aparecieran en los justos lugares, para que además tuvieran en cuenta el espacio de Scott, para que además tuvieran en cuenta todo, todo, todo lo que tiene que ver con la llamada resurrección de Jesús... Eh, ¿O realmente estamos delante de una prenda que realmente, más allá de las creencias de, de cada uno, eh, establece un, un una verdadera eh, un desafío a la ciencia? En, en el sentido de que no tendría que existir, al menos en la franja eh, temporal que establece el carbono 14. Juajo. Bueno, yo, a ver, por, por generalizar... Y ¿no? tú conoces muchísimo el tema, pero... No, bueno, yo, yo además agradezco mucho de que esta, que esta noche vengamos a hablar de mi libro. Y <risa> sobre todo que hable Joseph también, o sea, que esto es maravilloso. No, pero, pero en serio, yo, a ver, la cuestión de los OPAR nosotros la, la estuvimos analizando y, bueno, hicimos un libro sobre ella. Eh, y estuvimos ahí analizando los que suelen aparecer como en la mayoría de los rankings de Leopards, los principales y luego también otros y bajo nuestro punto de vista lo que observamos es que por lo menos esos objetos que se iban replicando por internet y también se iban replicando y se iban copiando de un libro a otro pues en principio había bastantes buenas explicaciones eh, alternativas que o bien directamente quitaban la naturaleza extraña que tenía ese objeto o bien lo, lo reducían significativamente. Yo creo que además con esta cuestión de los opar y ocurre también dentro generalizando en el mundo del misterio, me encuentro que ya llevamos mucho, tie mucho tiempo con esto del mundo del misterio y hemos pasado en muchas ocasiones de tener la mente abierta a tener la mente cómoda. Que es, bueno, todo lo que no sabemos es o los extraterrestres, o si creemos en el creacionismo, pues el creacionismo, o si creemos en que existe otra humanidad o que hubo una... Primero, nadie duda de su existencia. Claro, no. pero por eso, por eso te digo que... Es... Lo, la duda de la discusión es la interpretación que hacemos claro. ellos. Yo, no, yo por eso te digo que, ver, son, es que Juanjo... cosas, son cosas que están aquí, que se Juanjo, pueden analizar, y el problema es que pensar... no se actualizan, bajo sí. nuestro punto de vista y lo no. que nosotros vimos, no se suelen actualizar demasiado las investigaciones que los grandes divulgadores del mundo del misterio, pues hace 40, 50 años, hicieron, en muchos casos por primera vez, pero que ahora estos objetos, que digo la mayoría están en museos o están al alcance, han sido muy revisados y muy estudiados Entonces, pero si las máquinas digitales no me hagas trampas porque eh, eh, yo aquí no he hablado de extraterrestres es más, no, no creo que los eh, opars tengan nada que ver con civilizaciones venidas de otros mundos ni creo en, en, en una revisión de, eh, de las teorías de Darwin, no, no pero si sí entra dentro de lo posible que hubiera un tiempo en el que eh, se desarrolla una determinada humanidad de la que hemos perdido vestigios vestigios que por cierto están emergiendo y no solamente en forma de opar sino eh, de, de, de yacimientos arqueológicos en todo el arco mediterráneo de civilizaciones de las que eh, todavía no tenemos constancia ni noticia y si quieres que nos remitamos a las a, a las que sí tenemos constancia y noticia que son las que todos conocemos eh, todas coinciden en que hubo un tiempo de máxima ...máximo esplendor que por alguna razón eh, fue exterminado, fue destruido por un gran diluvio o por, una, o por un cataclismo y que a partir de ahí emerge esta segunda humanidad que es la que todos conocemos. Cabe pensar por tanto que puedan existir eh, objetos que puedan pertenecer a esa civilización y, y cuando no objetos a lo mejor huellas fuera de su tiempo. Eh, eh, estoy pensando en huellas humanas que se han encontrado en, en, en varios lugares del mundo, pues que no debían existir, por ejemplo, en el, en el Mioceno, ¿no? Eh, o, o, o por poner ejemplos más, que a mí me parecen más significativos, cuando a nosotros, a todos, yo es que ya peino algunas canas, a lo mejor a los jóvenes no tanto, pero a mí me habían dicho que la rueda se había inventado en el 3000, antes de Cristo aproximadamente ¿no? y cuando tú te vas al Museo Mardin, ahí en, en Turquía eh, Mardin es una provincia y eh, concretamente en un, eh, en un lugar que se llama Kifiltepe, fue descubierto un cochecito eh, con, con sus cuatro ruedas realmente parece un Fórmula 1 parece un, un, <risa> un coche eh, eh, digamos que era un juguete pero era un cochecito en, en forma de bólido, lo que a nosotros nos sugiere un, un bólido, ¿no? y junto a otras muñequitas y silbatos de 7.500 años de antigüedad. Esto supone tener que revisar eh, toda la, o sea, el, el, lo que es el invento de la rueda y, por lo tanto, las capacidades constructivas de muchas civilizaciones que ya desaparecieron. ¿Por qué cuesta tanto admitir que la rueda Eh, es muy anterior a lo que nos han enseñado a todos. Es que no, no cuesta nada admitirlo. Mira, yo creo que aquí prácticamente no todos los meses... No, no, te pongo un ejemplo. Todos los meses prácticamente aquí estamos hablando de noticias que proceden del mundo académico, y que están transformando la idea de lo que tenemos de nuestro linaje eh, paleontológico. Estamos siempre trayendo noticias de, de los Nandertales, de los denisovanos, que aquí dimos también cuando empezó a aparecer esta especie, de las nuevas revisiones que se han hecho del hombre de Hobbit. Todo lo que es ese linaje eh, de la humanidad está en continua revisión y no hay ningún problema en admitirlo. Tú me estás poniendo un ejemplo de, de una rueda que aparece en un lugar y la cuestión está es si ese objeto, que no te niego que pueda estar ahí, una cosa es cuando la rueda alcanza una dimensión que, que trata de que condiciona el cambio tecnológico de una civilización, a cuando simplemente está bueno alguien lo ha descubierto de una manera casi aislada según parece habrá que mirar si hay más yacimientos pero mmm, eh, nadie está diciendo que la rueda no pueda tener mayor antigüedad claro, decir, pero acabas, con... de, acabas de aportar un punto muy importante de forma aislada, sí. porque es lo mismo que ocurría con el mecanismo de antiquitera eh, que hasta hace relativamente muy poco tiempo, se decía no, no, es que esto tuvo que ser un barco del siglo I que cayó el mecanismo en perdón, un, un barco posterior que cayó por casualidad encima del pecio del siglo I hombre yo soy el primero que no creo en las casualidades bueno, y, es que... más, y, cuando, y más cuando se dan en esas circunstancias pero claro, era admitir que las ruedas dentadas existían en el siglo I antes de Cristo pero, sí, pero bueno, sí, y, y, claro, y claro que existían y es que teníamos, teníamos noticias a través de documentos de las de la biblioteca de Alejandría lo que se ha conservado a través de referencias que ese tipo de ingeniería existía lo que no teníamos era la pieza Eh, arqueológica, además la cuestión está en si eh, a esa, esa civilización le suponemos unos conocimientos que sean capaces de hacer una, una máquina antiquitera o no o esos conocimientos proceden de otro sitio yo creo que esos conocimientos proceden de esa civilización, por una razón muy sencilla porque lo que refleja la máquina antiquitera es un orden cósmico en el cual la Tierra es el centro del universo si esos conocimientos vinieran del exterior supongo que ellos sabrían que es el Sol el que está dentro de nuestro, en el centro de nuestro sistema solar Como claro, siempre, sí. hay una encuesta en eh, Rosavientos, en el perfil en Twitter, con Almería Rosa Rosavientos se puede encontrar, hasta ahora el 79% de los oyentes, <risa> acaba de colocar, el 79% de los oyentes cree que existe esa arqueología imposible. Mado Martínez, ¿tú qué piensas? ¿Existe una arqueología imposible, una arqueología que no entra dentro del orden establecido? Yo creo que existe una arqueología imposible en tanto en cuanto existen misterios todavía que no hemos podido desvelar, porque sencillamente no tenemos los como conocimientos y a lo mejor ni las herramientas. Es que además la, la arqueología es una disciplina de la que nunca hay un absoluto y no te puedes fiar porque mañana sale otra cosa pasado pasa otra cosa, al otro sale otra cosa ¿no? y está renovándose continuamente a pesar de que parece que está hablando de algo y que su conocimiento de, de estudio y de saber su campo de saber es algo muy remoto y muy pasado y muy cerrado al contrario, nunca es cerrado se está desvelando todos los días ¿Teorías de fuera de tiempo, viajes en el tiempo, extraterrestres? No. ¿Indicios de que la humanidad sigue siendo una estirpe de la que conocemos muy poco? Sí, puede ser. Manuel saber sobre A mí me parece que tiene un poco de trampa el planteamiento, porque para saber si un objeto está fuera de su tiempo, tendríamos que conocer todos los objetos que había en ese tiempo, todas las tecnologías que había. Todos los tiempos. Claro, Josep ha dicho algo que es Pero muy para razonable. La lo haces tú, ¿eh? No, no, no, no, te explico por qué, porque es cierto que la rueda, que había ruedas antes de la rueda, pero el padre Bartolomeu inventó el globo, el, el globo aerostático mucho antes de que se hiciesen vuelos aerostáticos, Heronda de Alejandría inventó la máquina de vapor mucho antes de que existiesen los trenes, o sea, nosotros estamos en la... En la época de Stephen Hopkins, de, de Albert Einstein, pero siempre existieron genios, tipos cre brillantes, creativos, que inventaron cosas extraordinarias que parecen fuera de su tiempo, ¿no? pero que existieron y Joteb yo siempre pongo ese ejemplo era un genio o el mismo Herón de Alejandría era un genio que hicieron cosas fantásticas que nos podrían parecer sobrenaturales o, o extraterrestres o de otra civilización también pongo siempre el ejemplo de lo que me dijo un día Zajijaguas de que conocemos solamente el 30% del Egipto faraónico más del 70% del Egipto faraónico está todavía enterrado y montar un puzzle de 100 piezas con 30 es muy complicado esto lo podemos traspolar a la historia de toda la humanidad claro que en esta mesa estamos revisando cada dos por tres nuestros conocimientos del pasado porque hay muchísimo, nos queda muchísimo por aprender, pero yo no veo no, no encuentro nada que me haga pensar ni que ha habido una civilización anterior, especialmente desarrollada ni que ha habido una injerencia extraterrestre, ni mucho Perdona, menos lo que el pero racionismo. si lo dicen lo dicen los propios textos, Manuel eh, eh, tú pero has estado navidós los textos son textos tú o sea, has estado cómprate, mira, mañana cómprate el ABC, a ver qué dicen los textos, y te compras la razón no, no, el país no, y el, no. no son textos no, no, No hagas no, trampas. No, son, bueno, entonces no cómprate la hoja trastro. parroquial o Pero cómprate el libro de lo que te quiero de decir, no rena... hagas trampas, claro, es que los escúchame lo que te quiero decir. Los textos te es diciendo, algo que escribió un tío, eso es Yo te estoy diciendo que si tú vas a v y has estado en v <risa> claro. eh hay un pasillo maravilloso en el que hay una cronología eh, de reyes, ¿sí?, mm. Y que encaja milimétricamente con todas las eh, cronologías admitidas por la historiografía oficial. Por lo tanto, nada hace dudar que aquello hace alusión a algo real. Y si tú te vas a la pared del frente, hay toda una serie de cartuchos que hacen alusiones a reyes de los que no tenemos noticias. Y que son definidos como seres, eh, vamos a llamarles, semidioses. Lo mismo que ocurre con el canon de Turín, una segunda fuente que eh, está conservado, como su propio nombre indica, en el Museo de Turín. Esos son fragmentos de papiros donde también hay una cronología y se habla de una edad dorada donde habían los en ensujor, esos medio eh, semidioses, medio, eh, medio humanos. ¡Cojoná! Eh, vas a admitir que cuando dos fuentes aluden a ese mismo tiempo primigenio, al TAP-ZETI que hablan ellos, eh, en, el que se, en el que hay una época de esplendor, tanto tecnológico pero, pero, como no, espiritual, no. pues una... tendrá algo de realidad, ¿no? No, si no, no, no. Mi abuelo siempre decía, si yo no creo en mi religión, que es la auténtica, voy a creer en otras. O sea, tú cógete la Biblia. No, no, pero pongo un ejemplo. Un ejemplo sí, sí, te pongo un ejemplo. Mira, tú coges, había una serie de cronistas en el, en el siglo XVI en España que empezaron a hacer el linaje de los reyes españoles y todo era auténtico. Ellos iban desde época de Carlos V hacia atrás de Carlos I de España, hacia atrás. Y hacia adelante estaba Escal, Hacia ¿no? atrás, no, no, iban hacia atrás. <risa> iban hacia atrás y todo todo encajaba, los, todos los reyes de la Edad Media tal. Luego llegaban hasta la época visigoda, también toda la cronología encajaba. Entonces, por lo tanto, ¿por qué te vas a plantear que lo que venga a continuación de los visigodos va a estar equivocado? Lo que pasa es que ellos seguían, seguían, seguían, ¿y llegaban a dónde? A los hijos de Noé. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque como tú muy bien has señalado, la mayoría de los poderes, esto es una casi una, una constante universal, la mayoría de los poderes eh, soberanos que, que se tratan de instalar en la Tierra y quieren someter a los pueblos, buscan legitimarse desde las alturas y sobre todo desde un tiempo mítico. Entonces buscan que haya siempre, que tengan que emparentar con alguna divinidad o con algún híbrido, como tú señalabas, que sea medio divino. Y es lo Perfecto. que hicieron, lo que hizo el, el linaje de los reyes españoles, pasando de los Austria, pasando por los reyes medievales y los visigodos, nada menos que con el linaje de Noé. Porque de esa manera también se le daba esa pátina de, de sacralidad a todo el linaje regio. Eh, ¿Qué, qué pasa? Estaban, no estaban equivocados. Estaban, ah, mira, no, no, pero vamos a ver. No, no, tú, tú dime. Momento, entonces, eh, ¿no Isabel extraño? la Católica era mmm, pariente, tataranieta, ¿De Noé? ¿De Noé? Pues, pues no lo sé, no tengo bueno, gusto pues, pero, yo, hombre, pero quiero creer yo permíteme que no, no voy, voy a ser sincero claro, claro, claro. claro. sí, claro. claro. de... ¿No, pero ¿no vas es una a admitir... maniobra de propaganda? ¿Una maniobra Evident, de propaganda? Evidente, ¿No te suena evidente, un poquito a maniobra de propaganda evidente. para divinizar una autoridad que a lo mejor se puede cuestionar desde abajo? Pero déjame, déjame contraargumentar uh, y, y, y es, me parece muy extraño que cuando tú te vas a las leyendas de las civilizaciones uh, uh, Este, ...americanas, eh, hablo de mayas, de incas, de aztecas, de toltecas, en fin... De, eh, ...todas ellas hablan de un diluvio... ...y de que los nuevos eh, civilizadores llegan de algún lugar situado al este. Cuando tú te vas tanto a Europa como a África... ...resulta que también nos hablan de un mismo diluvio... ...y de unos civilizadores que llegan del oeste. Oye, ¿llegarás a la conclusión de que en medio del este y el oeste debe haber algo...? Bueno, y yo, yo, pero yo te digo una cosa, esto es muy fácil. ¿Por qué, porque entenderás que esos dos pueblos no tenían comunicación entonces, esto, ¿no? Esto es muy fácil, sí, yo estoy de acuerdo. Y esa teoría se estuvo manteniendo durante mucho tiempo. Es cierto que también eh, se puede hablar de que hay un, puede haber un, con, un condicionamiento con, a través de la evangelización y que se introdujera determinadas cuestiones sobre el diluvio eh, a, cuando se estaba evangelizando a los pueblos. Pero, te lo puedo admitir, pero hay una cuestión, es que a partir del año 90 tenemos la genética. Y la genética te dice que no tiene nada que ver genéticamente la llegada de los pueblos que llegaron a América, que llegaron a través de Asia, y que tienen una continuidad temporal y genética más próxima los americanos con Asia que con, con esta parte del Atlántico. Uh -huh. Entonces, ya lo de la teoría de que los guanches, por ejemplo, compartan un material genético con que te digo yo, con los mayas, está descartada. Porque se sabe que los guanches y el resto de, de comunidades étnicas de, de las Canarias proceden del norte y tendrán una base casi con completa seguridad bereber. Y proceden de África. Entonces, eso estuvo muy bien durante un tiempo. Pero es que ahora tenemos todo, y aquí lo hemos hablado muchas veces, eh, todo ese avance genético. Y entonces, ahora mismo, esa teoría ya no se sostiene. No hay un vínculo a través del Atlántico entre las comunidades del este y del oeste. O sea, que hoy por hoy no hay ningún objeto que realmente digas eh, esto es imposible... Nosotros encontramos uno que no pudimos resolver, que son, que son una serie de, de restos minúsculos de aleaciones extrañas que hay en Rusia, uh -huh. que aparecieron dentro de un contexto geológico muy antiguo y que era un tipo de material que en principio no, no encontramos. No, no existía fue, en no, esa época. Es ¿no? imposible porque además era una aleación además muy pequeña. que es lo que la única explicación? Que decían que había una base de cohetes al lado de cohetes soviéticos y que podría ser algún tipo de material utilizado. Nosotros estuvimos hablando con, con investigadores rusos que nos dijeron que era real el hallazgo, porque también aquí sobre los opars luego tiras bueno, de detrás pues y no hay ninguna ¿y fuente, hay algo. O, fraude o o algo. Saleo, nos confirmaron que existía, que existía el informe y que había un informe científico que, que eh, asociaba el, el hallazgo a un yacimiento, como digo, un estrato geológico que era de bueno de, de millones de años. ¿no? Pero no, no se ha hecho público, ni se ha podido. Lo importante es que esto académicamente se publique para que haya otros observadores que también escruten ese, esa investigación y puedan opinar al respecto. Dar... tienes eh, tres segundos, ¿eh? Tres, pues, pues acabas cinco. de dar el, el, la cuestión. Que, que, que la ciencia, como ha denostado todos estos hallazgos, eh, entre otras cosas, porque los consideraba pseudocientíficos, a lo mejor poner el foco de interés en ellos puede tener como positivo que, bueno, desmitifique por un lado, pero que podamos eh, concluir cosas bastante interesantes de cara a que la comunidad científica dé su opinión. El 76% de los oyentes han dado su opinión, hasta ahora el 76% de los oyentes están a favor... De la existencia de esa arqueología imposible, de esos objetos fuera de su tiempo, fuera de lugar. Ha sido el debate, el debate de la Rosas Ventos, ahora comenzamos en la tertulia, pero antes las noticias de las dos en onda cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo de programa, Tertulia, sin más en dilación. Tertulia Zona Cero. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.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 Como o sea, imaginar... ¿Esa es la casa del, terror, es la casa o la del tía. terror o es la, la casa de la tortura es Claro, es claro es A, mí que me gusta. Es que de A mí como el que más me gusta pasar mis mieditis en las casas del terror pero no se masoca y como os podréis imaginar con otras cositas de este estilo que, que no se mencionan eh, nadie lo ha conseguido o sea, es que hasta la fecha nadie se ha embolsado estos estos 18.000 euros estos 20.000 dólares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 esta frase, ver, a ver cómo resumimos, a ver cómo resumo sí. yo esto, porque eh la porque periodista Rudrajan eh, Graham... Medio minuto, ¿eh? eh no, <risa> no miren el reloj, que estoy haciendo la puñeta. La no, pues, Ru... 40 segundos. La, la periodista Ruth Rudrajan acaba de publicar una investigación fantástica en la revista Slate sobre una historia que tuvo mucho recorrido y que aquí seguimos en tiempo real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 de aquel libro que comentamos en su día en, en la tertulia que parecía sí. tan entrañable no y tan sí, tierno sí, sí, sí, me acuerdo, fíjate me todo el recorrido que hay detrás hay mucho más no pero pues por resumir es una historia muy curiosa desde luego que sí para que luego hablemos de lo de los testigos ves hay que tener sí. un poquito de y de los ángeles de los ángeles que también salen que trapera, ¿eh? es <risa> recibir eh, noticias e informaciones e, y comentarios como este que viene con Almadía Rosa Vientos en Twitter dice es un alivio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 Pues eh, para estar en esta tartuga. estás aquí, acabas de llegar de Menorca, de ver las qué tablas. ¡Qué suerte! ¿no? ¡Qué suerte! ¡Qué fuerte! Y nunca había estado. Eh, lo más fuerte es que nunca había estado en Menorca, que es lo más Eso fuerte. Yo ah, sí, yo y sí, pero bueno. son impresionantes. Hombre, ¿eh? por favor. Yo, no, las tablas no. son como los megalitos de allí, ¿no? Eh, grandes, yo, chito, eh, más, más grandes. Más grandes. Bueno, pues les voy a contar chulos. que acabo de volver de Menorca y aparte sí. de traerme un queso de Mahón,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 Bueno, esto es, esto es una, una maravilla como, como salga. Como salga. Eh, resulta, bueno, yo no sé si os acordáis sí, que. No he escuchado el comentario Giuseppe, pero seguro que es buenísimo. Sí, sí, yo, no, que es que precognición y economía, como bueno, salga, es fatal. Por eso, por eso. Yo no sé bueno hace hay una especie como de leyenda urbana, pero que realmente está fundamentada, que dicen que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 Y esto de Preco, porque un tan sofisticado, pero a ver, que esto es el Sandro Rey, la Bruja... Lola claro, Cabrera, claro, claro, el, claro, lo que yo digo... Y el mono con los dardos. Te, pues, te, te, te llamo y dime las decir, cartas. Eh, no, aquí hay que eh, hacer alusión a varias cosas relativas a, al, al tema de las inversiones. Eh,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 no captes nada o no percibas nada Al final, yo voy a creer ahora el... una precognición a ver si se cumple Manuel, cuéntanos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 Otra forma de hacer una y Si realmente saben dónde tienen que invertir, estarían todos millonetis, no estarían haciendo es ningún verdad, tipo es. de precondición. Vamos sí. a el enésimo intento, intento. Marcas en de brujas, Emanuel. Yo quería hacer una precondición. Política. <risa>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 ...para hacer una peli... ...del expediente Warren... Joder, es ...así que ya veremos... ...qué pasa... Noticia. ...con la mansión... ...French Quarter... ...escuchamos en las noticias... ...la información... ...en Onda Cero... ...llega ya mismo... ...nos ponemos al tanto... ...de todo lo que está... ...ocurriendo... En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo. Una nueva hora en la rosa de los vientos. En la sintonía de Onda Cero vamos a tener en del pasado con Laura Falcolara. Hablamos de la Santa Compañía, También vamos a tener a Margarita Salas Que va a ser la protagonista en el relato Y Silvia Casasola En Mujeres con Historia Fronteras en del futuro Los gusanos Los medicamentos basados en la investigación Con los gusanos van a estar en el futuro Y Tertulia Zona Cero Que hemos tenido en la hora anterior Con Mado Martínez Con Manuel Carvallal Con Josep Guijarro Con Juan José Chetoró Gracias a todos Saludos chicos La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Ecos del Pasado. Es fascinante, la Santa Compaña, la información sobre la Santa Compaña es fascinante y hay muchísimos testigos de esta procesión de las ánimas. Hoy lo vamos a conocer, el asunto aquí, en Ecosente del Pasado, con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones, en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Aquí se mezcla tradición, leyenda, misterio, se mezclan todos los factores en juego, están en la Santa Compaña. Sí, sí, y además para aquellos que les gusta tener miedo, yo creo que es fantástico el tema. Es, eh, digo bien, ¿no?, una procesión de los muertos, eh, pero una sí. procesión que es eh, predictiva de algo terrible que puede pasarle a la persona que ve la Santa compañía o en torno a donde pasa, ¿no? Mira, según la, eh, la mitología popular de Galicia cuentan que, eh, hablamos de eso, de una procesión de ánimas, de aparecidos, que suele discurrir sobre las doce de la noche, nuevamente cercano a alguna parroquia, y el propósito de la Santa compañía es visitar o advertir aquellas casas donde en breve habrá un hábito un deceso, es decir, en el fondo son eh, premonitorios de una muerte próxima. Eh, eh coge diferentes nombres, por ejemplo se le llama huéspeda cuando hablamos en León o en Extremadura y Castilla también le llaman por ejemplo la Estantigua. El caso es que el a mí lo que más me impresiona, quizás de la Santa Compañía, es un poco lo que supone, ¿no? Y es que dicen que no deja de ser una reunión de almas del purgatorio que aparecen eh, durante la noche en busca de otras almas es decir, en el fondo en, el busca, en la busca de futuros difuntos dicen por ejemplo otra de las cosas que quizás más impresiona de ellas es que a veces delante de esa santa compañía que suele ser dos hileras de difuntos que suelen ir vestidos con largas togas negras, con capucha y cuyas velas no se suelen ver pero sí se huele el olor a cera quemada, delante de todos ellos suele haber a veces una persona viva que va delante con una cruz y un caldero de agua bendita, dicen que esta Esta persona no puede bajo ningún concepto volver la cabeza. Dicen que es alguien vivo, que no sabe ni tan siquiera que por las noches deambula acompañando a esta extraña eh, profesión. ¿no? Eh, esta persona es presa de esa comitiva y no puede dejar esa labor. De hecho, durante el día cada vez se le ve más demacrado y peor y durante la noche más iluminado y más fuerte pues no puede acompañar esta procesión hasta que consigue traspasar la cruz a otra persona. Dicen que, de hecho, si no consigue hacerlo, acaba muriendo cada vez más demacrado y acabando pues, con una enfermedad extraña que nadie sabe exactamente a qué ha sido debida su muerte. Por lo tanto, es fascinante ver a la santa Compaña, pero es mejor no encontrársela, ¿eh? Eh, efectivamente, aquellos que la encuentran suelen decir que una de dos eh, o huyen despavoridos precisamente porque ven a esa persona viva y saben que les va a traspasar la cruz a veces se quedan inmóviles intentando no hacer ruido para pasar desapercibidos pero en cualquier caso si alguien se la encuentra y sobre todo si delante de ella una persona viva acarreando esa famosa cruz hay una serie de trucos que deben saber y es, el primero rápidamente ...alejarse de ella... ...y intentar hacer un círculo en el suelo... ...y mejor si es con una rama de olivo... ...y meterse en el, en el centro de ese círculo... ...¿por qué? ...porque ese círculo prohíbe... ...que la persona que va acompañando a la Santa compañía ...pueda traspasarte la cruz... ...y convertirte a ti en ese esclavo... ...que lleva a la Santa compañía de paseo todas las noches, ¿no? Otra de las cosas que comentan, por ejemplo... ...es que habría que poner las manos en cruz... Eh, ...con las manos o sea, al aire abiertas completamente... Y que bueno y, y que en, genera, en general te dicen, por ejemplo, que si sí es mejor si llevas las manos ocupadas con algo, especialmente si llevas en uno un palo y en otra una piedra. También, por ejemplo, comentan que te tires al suelo boca abajo y te hagas el muerto. Otros, por ejemplo, comentan que es positivo llevar en el bolsillo cuernos de bacaloura o ajo. En cualquier caso, todo esto, como bien decíamos al principio, tiene una parte importante de mitología, de leyenda, pero hay mucha gente que dice haberla visto en realidad. Esos testimonios nos remontan muchísimo atrás en el tiempo. Es un fenómeno en sus diversas formas y facetas que se conoce desde hace muchísimo tiempo. Está casi unido a la creencia en ella, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, cuentan que para que un mortal sea capaz de contemplar a la santa compañía, eh, explican que la tradición dice que solamente algunos dotados son capaces de verla realmente. Los demás tienen que, hay que ser para verla, ¿no? Eh, Sensitivo dotado. Uh -huh. Dicen que, o sea, por ejemplo, el resto de los mortales, pues igual pueden intuirla, pueden oler el olor a cera quemado, intuir que algo pasa por al lado, pero es difícil verla. Aquellos que la ven, por ejemplo, dicen que aparte de ser dotados, suelen ser niños a quienes el sacerdote, por error, ha bautizado usando óleos de difuntos. Imagínate qué mal rollo, pero bueno, en cualquier caso, eh, hay gente que es capaz de verla. Y esas personas que son capaces de verlas, además, tienen otra facultad, y es de que la gente que está al lado de ellos también termine por ver a la Santa Compaña. No sé qué es mejor, si verla o no hacerlo, en cualquier sí. caso. Eh, sí que es cierto que hay dos ventanas en el año que son especialmente dadas a este fenómeno. Una es el Día de Todos los Santos y otro la Noche de San Juan. Bueno, dos noches mágicas, yo creo, donde las hayan, ¿no? En cualquier caso, si te la encuentras más vale que, que salgas de en medio, que te separes de ella y que intentes, pues eso, hacer un círculo en el suelo y meterte dentro por lo que puedas hacer Vamos a conocer, si te parece, Laura, algunos casos, algunas experiencias casos eh, que nos remontan hace mil años eh, por ejemplo este que vamos a contar ahora ocurrió en el año 1090 hace casi mil años. Efectivamente eh, los primeros casos de los que tenemos constancia son muy antiguos, en este caso es un testimonio de Oredic Vidal eh, Vidal, perdona, y, y se remonta al 1 de enero de ese año que es dicho de, de 1090. Este joven párroco tiene una visión precisamente de esta compañía que estaba compuesta según él por un vasto ejército de caminantes vestido totalmente de negro dice que el primer grupo lo componen una especie de ejército de espectros que a pie van avanzando junto a una serie de bestias que marcan el paso entre gemidos. A este grupo le sigue otro grupo, una tropa de sepultureros, a los que acompaña alguna suerte de gigante que porta de dos en dos una cincuentena de camillas donde enanos con cabezas muy grandes van apoyados. O sea, bueno, la, la escena de Rasalogo es dantesca. Dice que el siguiente grupo lo forman dos demonios negros que portan un grueso tronco de un árbol eh, y, y, y donde un pobre, a, a, a, anexado a este tronco, hay un pobre hombre que está siendo torturado. ...el párroco reconoce en esa persona a otro párroco que moriría poco tiempo, poco, poco tiempo después eh, y que según él no había expiado todos sus pecados. Era un párroco pues con una vida no demasiado adecuada, por decirlo de alguna manera. Seguidos de todo este grupo de demonios, dice que había una multitud de mujeres a caballo que van gritando sus culpas a través del dolor carnal que les produce, por un lado, la perforación de sus pechos a través de clavos y, por otro lado, unas sillas de montar que parecen estar ardiendo. De igual modo, reconoce entre esos fieles, entre esas mujeres, algunas que precisamente eh, eran conocidas por haber abortado eh, a sus futuros hijos, o sea, otra vez hablamos pues de, de, de personas pecaminosas, al menos para la religión dice por último que siguiendo a estas mujeres aparece un grupo de monjes y clérigos que van atariados de negro y que portan cruces, que se lamentan y que suplican y el último grupo de todos lo componen un ejército de caballeros con armaduras y montaduras y, y monturas negras perdona, que van escupiendo fuego o sea, vamos, que la visión es absolutamente apocalíptica. Desde luego que... Sí, y no es un fenómeno únicamente ligado, aunque lo conocemos eh, por las tradiciones gallegas, pero se encuentra en otros sitios, eh, nos has comentado, en León, por ejemplo, también en, en muchos lugares En muchos lugares. Por ejemplo, hay otro caso de Asturias, ese también es un poco antiguo, y cuentan el relato de una mujer que salió de su casa a buscar castañas durante la época pues de, de, de ese fruto, y pensando que era de día, eh, salió de, de paseo y se encuentra pues con, eh, con un miembro de, de una procesión que le dice que es su padrino y que de hecho ya está muerto. Le tiende la mano y le da una vela encendida que ella coge. Eh, esto ella lo recuerda un poco como si fuera una lucubración, un sueño, pero es que al cabo de muy pocos días esa persona que había visto en esta especie de visión extraña muere, bueno, enferma y muere. O sea que, bueno, eh, ella deduce que lo que vio fue una especie de santa compañía. Pero hay más casos, por ejemplo, en Galicia. En Galicia tenemos el caso del doctor per, eh, Pereira, que regresaba a casa al filo de las dos de la madrugada. Venía de atender un parto en una aldea vecina, algo bastante habitual en los pueblos, sobre todo durante mucho tiempo donde no habían grandes consultorios médicos en algunos de ellos y dice que al doblar, al doblar un recodo del camino se encuentra de frente con la Santa Compañía. Él comenta que es un grupo de ocho figuras tétricas vestidas de blanco cubiertas con sendas capuchas Eh, y estaban todas ellas dirigidas por un individuo muy pálido que portaba una gran cruz de madera. Evidentemente, el susto fue pues apocalíptico también, y dice que la fantasmal comitiva se movía eh, en absoluto silencio, pero sí que había un fuerte olor a cera, algo bastante típico en estas visiones, que lo inundaba absolutamente todo. Dice que de repente el grupo se detiene frente a la casa de Manolo, el de la ferretería, alguien conocido por la gente del pueblo. Él dice que se ve inundado por el pánico, que sale corriendo y que lo único que hace es irse directo a su casa y encerrarse por el miedo a lo que sabía que podía acontecer viendo la Santa compañía y más una Santa compañía acompañada por un vivo, ¿no? El caso es que eh, atrás queda esa noche cuando al día siguiente se entera que Manolo el Ferretero ha muerto de un infarto en la tasca del pueblo. Jolín, ese... Premonitorio, bueno, sí, sí. eso que decíamos, sí, verdad... eh, parece que anuncia la muerte, una muerte inminente, ¿no? Este caso lo es. Vamos a citar otro caso, es un caso de un tocaño mío, también se llamaba Bruno pero se apellidaba Alabau. En este caso hablamos eh, de La Coruña, estamos hablando de marzo de 1982 y él habla, se remonta cuando tenía ocho años. Dice que era un boy scout que estaba con sus compañeros de acampada un fin de semana y después de la cena, ya de noche, eh, hicieron un juego que era una especie de escondite. Dice que él decidió rodear el campamento a través del bosque, se fue colina abajo y cuando ya estaba llegando al camino vio unas luces. Pensó que sería uno de sus compañeros y se escondió detrás de los árboles con la idea de darles un susto pero el que sufrió el susto fue él, cuando se dio cuenta que realmente lo que estaba viendo eran siete personas, dos filas de tres y uno de ellos delante, que justamente pues, lideraba las dos filas. Todos vestían igual, una especie de túnica terminada en gran capuchón, Como si fuera una procesión de Semana Santa, pero el de delante llevaba una gran cruz que parecía hecha con dos maderas planas. Y los dos que le seguían, cada uno en su fila, llevaba una gran vela. Eh, los otros cuatro no llevaban nada, pero sin embargo seguían a la comitiva. Él dice que se quedó allí paralizado, asustado, muerto de miedo, hasta que se perdieron entre los árboles. Dice, como te puedes imaginar, volvió corriendo luego al campamento, pero no se atrevió a contar nada porque pensaba que los demás eh, chicos le iban a tomar por loco, como te puedes imaginar también. Y, y, sin embargo, había visto la Santa Compañía, como también la vio el siguiente personaje del que vamos a hablar, llamado Fernando Apideado Ermida. En este caso, él iba con sus hermanos a ver una carrera de motos cerca de Santa Cristina. Debían ser sobre las ocho de la tarde, pero al ser invierno, pues ya había anochecido. Dice que de pronto escuchó a los perros volverse locos, porque esa es una de las cosas que ocasiona la santa compañía. Dice que los perros se vuelven locos a ladrar y, en cambio, los gatos huyen despavoridos. Esto es otro de los símbolos que podemos fijarnos cuando hay una aparición de este estilo. ¿no? En este caso, dice que empezaron a oír, pues como los perros ladraban realmente fuertísimo y como un olor eh, muy, muy intenso a cera, rodeaba toda la zona él dice que no creía en estas cosas pero que sin embargo cuando vio lo que se aproximaba decidió por sí las moscas trazar un círculo en el suelo y decirle a todos sus compañeros que se pusieran dentro de él de hecho hicieron incluso la forma de la higa con las manos y dice que los vieron pasar pero que gracias a Dios no ocurrió nada ¿y qué pasó en el caso? lo vamos a contar a continuación el caso de Charo Santiago pues mira, esta, en este caso ella regresaba a casa del trabajo Dice que aquella noche había salido algo más tarde porque tenían bastante trabajo y que al salir a la, carre a la carretera principal, eh, a través de un atajo que solía tomar, lo vio. Dice que eran unas diez personas o almas que vestían todas de blanco y algunos llevaban luces o velas encendidas. Dice que estaban parados en frente de casa de Mari Carmen, una vecina que conocía desde toda la vida, desde muchos años de hecho. Dice que ella no se asustó. Eh, pero que evidentemente eh, cuando se dio cuenta de lo que estaba habiendo hecho a correr y prefirió estar en casa. No lo comentó con nadie nuevamente por esa especie de sensación ¿no? de, de vergüenza de decir igual me lo he imaginado y lo cuento y me lo van a tomar por loco. Sin embargo, cuando la vecina murió un par de días después, de pronto y sin explicación alguna, eh, entonces sí que lo contó a familia y amigos diciendo que no le daba una explicación lógica a todo lo que había vivido. Que también vivió la siguiente protagonista de la que vamos a hablar, una experiencia, madre de cuatro hijos, una persona conocida, una persona respetada, se llamaba y se llama Sofía Pérez. En este caso hablamos de Pontevedra y es que esta madre, eh, que como bien comentas tenía cuatro hijos, eh, recuerda perfectamente lo que le ocurrió. Le ocurrió también de niña. Eh, ella había salido a visitar con su madre a una amiga y bajaban por un camino detrás de la casa, eh, cerca del cementerio. No era demasiado tarde, pero como era invierno nuevamente, pues ya había oscurecido. Y justo al llegar al cruce de caminos, oyó un ruido muy extraño, como pasos muy notables, muy grandes, sin embargo no veía qué es lo que se aproximaba. De pronto, sí que empezó a haber un tumulto de gente. Y le pregunté a mi madre si había oído aquel ruido y si había visto aquella comitiva que se acercaba. Efectivamente vimos que bajaba por la carretera una especie de procesión, como si fuera un entierro. Eran muchos, no recuerdo exactamente el número, y todos vestían igual, con una túnica negra que descubría todo el cuerpo y una que cubría sus rostros pasaron muy cerca ambas se quedaron paralizadas ella era pequeña y no acabó de entender qué es lo que estaba viendo pero la madre que sí que tenía claro lo que estaba viendo apretó a la chiquilla contra su cuerpo y le dijo sobre todo no hables no hagas ni un solo ruido eh, el caso es que cuando pasaron de largo eh, vieron que se paraban frente a la casa de una mujer, de una vecina suya una mujer que la niña llamaba de forma cariñosa tía preciosa una vecina que vivía unas casas más abajo de la suya Él, eh, ella eh, se dio cuenta que al final de esa compañía precisamente estaba esa persona como si esa persona formara parte de esa especie de, de profesión ¿no? el caso es que eh, ambas, la madre y la hija se miraron absortas pensando que qué es aquello que estaban viendo y sin saber exactamente qué hacer si decirle algo a esa vecina que veían que acompañaba la profesión o simplemente no hacer ruido como la madre había dicho a la niña que no hiciera ruido la niña se quedó callada pero no les dio tiempo a preguntarle nada a la vecina ni a nadie más. El caso es que al cabo de dos días tía preciosa moría, eh, por lo visto estaba en su cocina y un rayo entró por la chimenea y la mató, una muerte realmente curiosa. ¿no? El caso es que eh, nuevamente pues parece que la santa compañía les estaba avisando de que esa persona iba a fallecer, porque hay algo que sí que debemos todos tener claro y es que la muerte cuando viene nuevamente avisa. Y en este caso se produce con las apariciones de la Santa compañía, podríamos estar días hablando de casos, hay mucha gente que la ha visto y bueno, tienen miedo a contarlo, pero lo cuentan, y es que este tipo de cosas, pasan la procesión de los muertos, la conocida procesión de los muertos en Galicia, es un mito gallego, pero está extendidísimo en todo el mundo y es real, es absolutamente no, además... real. Pensemos un poco eh, que sí que es cierto que parece como que muchas veces la muerte eh, de una llamada de aviso, ¿no? Eh, no solamente con la Santa Compaña, hay mucha, muchos casos de gente, de familiares que mueren y parece como si se despidiesen o bien ellos cuando todavía están vivos parece que la última conversación que tengas con ellos es como una despedida o a veces pasa algo que parece como si ese familiar estuviera despidiéndose aunque fuera desde Otro, punto de, otro extremo del mundo. Es curioso, pero pero sí que es cierto que parece a veces como que la muerte siempre avisa antes de llevarse a la persona, ¿no? Y también eh, la gente puede escuchar, en muchos casos, puede escuchar historias fascinantes que, que se van a contar en estos congresos en, de los que hablamos ahora mismo contigo. Efectivamente. Mira, el primero de ellos es el congreso eh, de historia que vamos a realizar un congreso donde aunamos pues eh, gente tan increíble, tan reconocible, quizás eh, como puede como puede ser eh, pues bueno, nuestro queridísimo colaborador Sánchez Oro, por ejemplo, como puede ser también un gran autor y gran historiador como es José Luis Corral, ¿Sí? una gran historiadora también y conocedora eh, del tema de los templarios, de los masones como es Margarita Torres, Peter Rodríguez o Cristina Martín eh, Jiménez eh, Martín Jiménez, que nos hablará, por ejemplo, del tema del Club Bilderberg, o tú mismo, que también estarás allí eh, pues, eh, liderando un gran, una gran mesa redonda, un gran debate sobre todos estos temas, sobre lo que hay oculto en nuestra sociedad, sobre esos grupos de poder que eh, históricamente han influido en muchas decisiones. ¿Qué página web dónde puede encontrar a la gente más información sobre estos congresos? Pues mira, en espaciomisterio.com encontrarán toda la información tanto de este congreso como también el que realizaremos el día 23 y 24 de noviembre el primer congreso de superación personal donde tendremos personalidades tan conocidas del mundo de la superación, de la autoayuda eh, gente tan inspiracional como Marian Rojas, Pedro García Aguado Ruz Nieves, Ramiro Calle Dianina XL o Miguel Ángel Tobías todos ellos nos hablarán pues de cómo superar eh, situaciones complicadas en la vida, nos hablarán por ejemplo de cómo superar el miedo, algo que muchos eh, muchas personas, todos tenemos supongo cosas que nos dan miedo ¿no? en la vida pero a veces no es fácil hacerle frente nos hablarán también de eso, nos hablarán de cómo atraer las cosas positivas la abundancia a nuestro día a día algo que yo creo que es básico pensar en positivo para atraer cosas positivas a nuestra existencia nos hablarán también eh, de situaciones límite como la que vivió Pedro García Guado cuando pues, perdió toda su carrera y todo absolutamente por culpa de las drogas cómo llegó a superar eso, cómo afrontar de nuevo su vida, o por ejemplo nos enseñarán a meditar a encontrar esa paz interior, pues con mensajes como el de Ramiro Calle, que yo creo que es un gran conocido de toda nuestra audiencia pero también nos vamos de viaje o que, sea, nadie que, olvide. que nadie lo olvide hay muchas cosas, esos eh, congresos están en espacio espaciomisterio.com también el congreso de historia en la página web de la revista Historia de España y el Mundo y también en espacio espaciomisterio.com información sobre unos viajes a unos lugares extraordinarios Efectivamente, del 29 de noviembre al 9 de diciembre haremos la gran ruta celta, que además hay que decir que más allá de lo que ya incluye, lo que podéis encontrar en la página web, acabamos de conseguir un extra que no estaba y que merece muchísimo la pena, y es que nos dejen entrar gratuitamente en el gran Castillo del Buen Amor, un castillo precioso, único, con unas leyendas increíbles de misterio pues bueno, más allá de todo lo que incluye la ruta aparte entraremos también en el Castillo del Buen Amor y la ruta será en compañía de Lorenzo Fernández Bueno y de otro colaborador eh, nuestro del programa y yo creo conocido de toda nuestra audiencia eh, un hombre, la verdad, yo le llamo siempre el hombre de la guitarra, ¿no? porque es un hombre que le encanta la música y le encanta acompañar eh, acompañar estas rutas pues con sus canciones que Juan Ignacio Cuesta eh, ya sabéis, del 29 de noviembre al 1 de diciembre pues podéis venir con nosotros a esta ruta y si no, tenemos por fin de año un viaje único, apasionante y es que visitar Grecia en fin de año es un auténtico lujo ¿sabes lo que es estar celebrando un fin de año en Atenas? con el Partenón con todo lo que supone Grecia no lo sé, pero me encantaría, eh no, no, yo he estado en Grecia muchas veces no he estado nunca en fin de año, pero es que tiene que ser una maravilla o sea, me lo puedo imaginar realmente con esas vistas preciosas de, de toda la de toda la de todo el Partenón y de todos los, los edificios que hay tan hermosos en Grecia precisamente en Atenas, ¿no? Pero luego visitas tan únicas como por ejemplo eh, visitar el Oráculo de Feso, un lugar eh, único que históricamente pues eh, como todos sabemos fue muy importante así que animaros y ya sabéis, si entráis en nuestra página web espaciomisterio.com, tenéis Toda la, la información y la posibilidad de comprar entradas para cualquiera de estas actividades y conocernos y acompañarnos. Cualquiera de estos eh, congresos, de estos eh, viajes, espaciomisterio.com, Laura lara nos hablamos, eh, si te parece, aquí en Los Ecos en del Pasado la semana que viene. Buenas noches a todos. Chao. Y ahora Mujeres eh, con Historia, el relato de Silvia Casasola que nos va a presentar se ha marchado. Ha fallecido esta semana, la científico la la Margan Curi, española Margarita Salas. Aquí está Mujeres eh, con Historia, con alguien que ya está en la historia. el pasado 7 de noviembre el mismo día que nació la gran Marie Curie hace 152 años falleció la dama de la ciencia Margarita Salas una de las grandes pioneras de nuestro país Margarita cumplió su deseo trabajar en su laboratorio hasta el final de sus días ella no llegó a los 103 años como su admirada Rita Levi Montancini pero sí llegó a los 80 tan solo a los 80 ...porque su aparato digestivo y su corazón dijeron que no podían más. El 12 de octubre le detectaron varias úlceras isquémicas... ...y fue ingresada en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid... ...comprobando que le faltaba riego en el tubo digestivo. Mientras estaba a la espera de una operación, su gran corazón comenzó a fallar, falleciendo finalmente de una parada cardiorrespiratoria. Nadie duda a estas alturas que se nos ha ido una de las grandes de este país. Gracias a ella, se pudo conocer cómo se duplica el ADN y las múltiples aplicaciones que esto supone ella fue la primera mujer española en ser elegida miembro de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos y aunque ha recibido multitud de premios y honores por la totalidad de su carrera en diferentes lugares del mundo se le quedó una espinita clavada esa espinita fue recibir el premio Príncipe de Asturias y eso duele porque Margarita era asturiana se puede decir que tuvo una vida feliz el amor le sonrió con el compañero de toda su vida tuvo una hija y logró triunfar en su trabajo en un tiempo donde las mujeres eran rechazadas y sufrían el llamado efecto Matilda que consiste en el prejuicio de reconocer los logros de las mujeres científicas cuyo trabajo a menudo se atribuye a sus colegas o socios masculinos el efecto Matilda se llama así por la sufragista Matilda que habló por primera vez de esta discriminación en su ensayo la mujer inventora Margarita sufrió el efecto Matilda pero con tesón y el apoyo incondicional de su esposo y de su mentor Severo Ochoa logró cotas inimaginables para una mujer científica en nuestro país Por eso, Margarita se dejó la piel en formar a otros científicos, en transmitir vocaciones a chicos, pero sobre todo también vocaciones a chicas que, al igual que ella, se decantaron tímidamente por la ciencia. Os invito ahora a escuchar la narración que le dediqué a Margarita Salas hace tres años en Mujeres con Historia. Este es nuestro pequeño pero sentido homenaje para la gran dama de la ciencia, para una auténtica pionera, Margarita Salas, a la que algunos denominan la Marie Curie Española. Mujeres con Historia Pionera y abanderada de la entrada de la mujer en el mundo de la ciencia por la puerta grande, Margarita Salas logró hacerse un hueco en un mundo hermético donde se creía que la mujer no estaba hecha para la ciencia, ni la ciencia para la mujer. Menos mal que sabios como Severo Ochoa, del que fue discípula, vieron su potencial y le ayudaron a desarrollar su pasión por la bioquímica y la biología molecular. ¿Quién le iba a decir que a sus 77 años Seguiría investigando al igual que lo hizo su ídolo Rita Levi Montalcini Hasta los 103 años cuando falleció Hay una persona, hay una científica Que es un poco mi, mi héroe, mi ídolo Que es Rita Levi Montalcini Que tiene 103 años Y le hicieron doctora Noris Causa por la Universidad Complutense Y en una entrevista que le hicieron Pues ella comentaba que ella seguía yendo, tenía 100 años entonces, y decía que, te, que iba todos los días al laboratorio. Y que, lo, y que ella sí tenía muchas arrugas en la cara, pero lo importante era no tener arrugas en el cerebro. Entonces yo en broma digo, yo de mayor quiero ser como Rita Levin Montuccini. Nos situamos a mediados del siglo XX, cuando muy pocas mujeres tenían una carrera universitaria y prácticamente ninguna se atrevía a probar suerte en el terreno científico. De hecho, en España, la investigación científica estaba en pañales y no les quedaba más remedio que desarrollar su vocación en el extranjero. Eso fue lo que le pasó a nuestro primer premio Nobel en ciencias, Santiago Ramón y Cajal, y también a nuestro segundo y último premio Nobel dentro de la misma categoría, Severo Ochoa. Precisamente, Severo sería determinante en la vida profesional de nuestra protagonista, pues gracias a una conferencia que impartió mientras estaba Margarita en tercero de carrera, ella supo que debía dedicarse a la investigación. Tras la conferencia, le comentó sus inquietudes a Ochoa y él le aconsejó si piensas que te gusta la bioquímica pues haz la tesis doctoral en un buen laboratorio que eso es muy importante hacer una buena tesis doctoral y después vente a Nueva York conmigo a hacer una fase postdoctoral y aprender biología molecular Severo sabía que Margarita tenía alma de científica y no dudó en darle una carta de recomendación para que su colega Alberto sols uno de los grandes bioquímicos de la época dirigiera su tesis doctoral Aún así, Sols, en un principio, no confiaba mucho en las posibilidades de salas. Cuando Margarita fue a mi laboratorio para pedir sitio para realizar una tesis doctoral, pensé, va, una chica. Le daré un tema de trabajo sin demasiado interés, pues si no lo saca adelante, no importa. Esta anécdota refleja la mentalidad que existía en 1961, que fue cuando yo empecé la tesis doctoral, respecto a lo que se podría esperar del trabajo científico de una mujer. Margarita es desde siempre una mujer valiente Y al igual que una de sus referentes También Madame Curie Sabía que el investigador que se dedica a la ciencia Tiene que vencer el desánimo Tiene que seguir adelante, tener paciencia Y estar muy despierto a la imaginación Para lograr encontrar aquello que se escapa A otros investigadores Tras su tesis doctoral se marchó a trabajar junto a su ya marido Eladio Viñuela también científico a la Universidad de Nueva York con Severo Ochoa como le había prometido y en Estados Unidos Margarita sintió que era un investigador más daba igual que fuera hombre o que fuera mujer allí era valorada por su trabajo eso sí el sabio Severo Ochoa separó el matrimonio para que realizaran investigaciones diferentes de ese modo Cada uno evolucionaría siguiendo su propio camino. Y si no, bromeaba, por lo menos, aprendería en inglés. Y la verdad es que fue una decisión muy inteligente. La pareja estuvo tres años de sus vidas investigando en el Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. Tres años que fueron claves aprendiendo de uno de los mejores. Y con Ochoa aprendí Pues muchas cosas, mm, aprendí el rigor experimental, él era una persona muy muy muy rigurosa en su trabajo, muy escrupulosa, mm, no dejaba que nada se le escapase, ningún control, poco para, para que los resultados de los experimentos y las conclusiones fuesen lo más correctas posibles. Tiene una gran capacidad de transmitir los conocimientos, tanto a nivel escrito como a nivel hablado, es decir, conferenciante fantástico, también los trabajos que él escribía eran, eran, eran fantásticos, era muy preciso, muy conciso, y además, pues pues, claro, una dedicación absoluta a la investigación y un, y un gran entusiasmo. En 1967 resolvieron, la pareja, volver a España. Sabían que la biología molecular en terreno patrio era un desierto científico y decidieron investigar un virus. Habíamos seguido un curso sobre virus bacterianos en Estados Unidos. Precisamente el estudio de los virus bacterianos había dado lugar a las primeras aportaciones a la genética molecular en la década de los 50. Elegimos como tema de trabajo el estudio de un virus bacteriano ...relativamente pequeño... ...pero morfológicamente complejo... ...este pequeñito es el virus que elegimos... ...que es el virus Fi29... ...en un principio la pareja... ...comenzó a trabajar conjuntamente... ...en el estudio molecular del Fi29... ...con la intención de descubrir los mecanismos... ...que utilizaba para formar las partículas del virus... ...a partir de proteínas y de DNA... Dicha investigación hubiese sido imposible sin la ayuda de su mentor Severo Ochoa, quien también les proporcionó un contacto norteamericano que les financió el proyecto durante cinco años. En España no se invertía en investigaciones científicas, ni el Estado, ni de forma privada. Se contemplaba dicha posibilidad, por eso fue indispensable traer dinero del extranjero. Con mucha ilusión abrieron su laboratorio de investigación y al poco se unieron a la pareja varios becarios para realizar sus tesis doctorales. Eso sí, todos ellos eran hombres. En España seguían pensando que las mujeres no valían para la ciencia. De hecho, para el mundo científico patrio, Margarita no era una científica, sino la mujer del científico, Eladio de Viñuela. Junto con su marido, que siempre valoró y respetó el trabajo que realizaba ella, decidieron que lo mejor era que cada uno siguiera una investigación diferente. Eladio comenzó a investigar el virus de la peste porcina africana que estaba causando estragos en las porqueras extremeñas, mientras que Margarita siguió investigando el virus bacteriano Fi-29. Gracias a su tesón y también a sus colaboradores, comenzó a tener resultados. Es un, es un virus que infecta bacterias. Eh, ¿Por qué es especial este, este fago? Pues porque el DNA, ya en el año 70, 71, des publicamos que tiene una proteína unida a los extremos del DNA. Esta fue la primera vez que se describió eh, una proteína de este tipo nunca se había encontrado que el DNA tuviese proteína unida a los extremos y esto resultó ser un nuevo mecanismo para la iniciación de la duplicación del DNA. Y estudiando cómo se replica el Fi29, que tan solo tiene 20 genes, descubrieron la proteína que se encarga de copiar ADN. Esta proteína es una enzima llamada ADN polimerasa y está en todos los seres vivos porque es la que se encarga de producir copias de material genético necesario para la reproducción y también para el desarrollo de los organismos. Por eso... El trabajo realizado por Margarita Salas y su equipo es tan importante, ya que lo que ellos descubrieron es la herramienta esencial de los biólogos moleculares y así lo explica Luis Blanco, científico colaborador de Margarita y profesor del TESIC. Este es un enzima que, que no era una polimerasa más, sino que es una polimerasa única, única, no existe otra con las propiedades que tiene y por ello se ha patentado, solicitamos la patente entonces y bueno, posteriormente con el tiempo ha resultado ser una de las, uno de los enzimas, una la de las polimerasas de elección para amplificar DNA, entonces bueno, fue muy importante desde el punto de vista ...de prestigio del laboratorio, de prestigio personal, por supuesto, y de repercusión económica también, no solo en nuestro laboratorio, sino en todo el consejo. Con lo cual, bueno, pues te puedes imaginar que para alguien haciendo la tesis doctoral, eh, eso un poco a, a, a posteriori, es cuando vimos el alcance de eso, ¿no? pero ya nosotros sabíamos que era una cosa importante es un motivo que yo también me quedara trabajando con Margarita durante más tiempo de lo convencional porque sabía que habíamos encontrado un tesoro de hecho el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha ganado casi 4 millones de euros de la patente del descubrimiento de Margarita y su equipo lo que supone un 50% de los ingresos en royalties eso en el terreno económico porque en el científico laboratorios de biotecnología de todo el mundo y de todo tipo siguen avanzando en sus investigaciones gracias al descubrimiento de Margarita de ese modo pueden identificar bacterias y realizar también productos transgénicos pero es que también logran verificar mediante ADN si una persona es culpable o inocente o conseguir en un futuro cercano la medicina personalizada claro Todo esto no hubiese sido posible sin la aportación científica de Margarita Salas. y esa pasión por la ciencia la sabe transmitir y la supo transmitir a sus alumnos de genética molecular en la facultad de químicas de la universidad complutense donde dio durante muchos años clase futuros científicos en los que se encuentran cada vez más mujeres que siguiendo su ejemplo y el de otras pioneras han ido aumentando porcentualmente de hecho en la actualidad más de un 38,5% de mujeres españolas se dedican a la investigación Aún así, todavía son muy pocas las que forman parte de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hasta la fecha, solo tres lo han conseguido. Margarita fue la primera en 1988. Y también fue la primera española en formar parte de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en 2007. Por supuesto, una gran científica pues ha tenido numerosos premios. Entre ellos destacamos, por ejemplo, el Severo Ochoa de Investigación, el de Investigadora Europea concedido por la UNESCO, el Premio Nacional Santiago Ramón y Cajal, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X Sabio, o la Medalla al Mérito al Trabajo. En 2008, además, por Real Decreto, le fue concedido el título de Marquesa de Canero, su pueblo de nacimiento, por su entrega a la investigación científica en el campo, de la biología molecular título que será heredado por su única hija Lucía que no quiso seguir los pasos de sus padres viéndoles siempre tan dedicados a la ciencia y ella prefirió estudiar comunicación y marketing pero Margarita que es una asturiana universal que dudaba en sus inicios si dedicarse a la medicina o a la bioquímica sigue siendo un auténtico ejemplo de trabajadora incansable aún hoy Ejerce de profesora honorífica en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, donde sigue trabajando con su pequeño tesoro, el virus Fi-29, y donde es modelo de inspiración de muchísimos herederos científicos, sus hijos científicos, los que se autodenominan los margaritos. Y María Antonia Blasco, que es directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, es una de ellos. Yo creo que hay como cuatro o cinco generaciones de científicos, muchísimos científicos, que son parte de la, del tejido de la ciencia española, que se han formado todos con Margarita Salas. Eh, lo que yo creo que los caracteriza un poco en común, de hecho yo creo que nos se refiere a nosotros con una palabra, ¿no?, que es Margaritos. Margaritos que quiere decir algo, ¿no?, que quiere decir la manera de pensar y de trabajar de Margarita Salas, que es una manera alamericana, completamente, o sea, sin, digamos, la ciencia hecha como se hace en los mejores sitios del mundo, y para ella era Estados Unidos, y eh, eso es una de las características principales, ¿no?, que, que trabajar en el laboratorio de Margarita Salas era prepararte para trabajar en los mejores laboratorios del mundo, ¿no? Mujeres como Margarita Sala suponen un acicate en el mundo de la ciencia y un auténtico avance en la historia de la humanidad. Así la describe Luis Blanco, uno de sus antiguos colaboradores, que hoy es investigador y profesor del CSIC. Yo he aprendido de ella el rigor y, y que lo primero que hay que hacer es ser crítico con uno mismo. creértelo tú y solo cuando tú te lo crees, pues entonces lo publicas. Esto yo creo que es lo que más me ha inculcado Margarita. Yo creo que Margarita es una persona excepcional, No hay, no hay es difícil compararla, yo yo conozco muchísimos científicos a lo largo del tiempo y no encuentro nadie que tenga las características que combina Margarita, es decir, es muy difícil ser un científico de, de un calibre tan alto, de tanto prestigio, eh, sin haberse deshumanizado en el camino, ¿por qué? porque la ciencia es dura, la competencia es dura Y, y es difícil ¿no? eh, perder si lo has tenido, difícil mantener si, si lo has tenido, pues esa cercanía que quizás, no sé, puede ser más razonable que todavía tengas cuando eres joven. Entonces Margarita en ese sentido es, es joven en perpetuidad, ¿no? porque sigue teniendo la misma relación con la gente, la misma cercanía, humanidad, ¿no? pero a la vez en el laboratorio es súper estricta. Un ejemplo, un auténtico ejemplo de mujer. Bueno, quisiera agradecer al programa Pienso en lo que Existo de Televisión Española y también a la primera edición del ciclo Mujer y Ciencia que fue inaugurado por Margarita Salas. De ellos hemos extraído los cortes donde se veía como Margarita pues contaba un poco toda su trayectoria. Bueno, yo espero que si podéis seguir sus pasos, la ciencia... En la ciencia, ella es una persona a destacar. Y muchísimos, tanto hombres como mujeres, se merecen que esta mujer siga estando en activo. Estuvo trabajando hasta el último momento. Y hoy, desde la Rosa de los Vientos, mandamos un cariñoso beso a toda su familia y un mensaje cósmico para Margarita. Gracias por haber existido. La rosa de los vientos en Onda Cero. Y vamos a hablar esta noche de los archivos ocultos de la humanidad con Manuel Fernández. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches Bruno, un placer hablar contigo El placer es mío eh, Un encuentro aquí en la radio nuestro, Uno de nuestros últimos encuentros eh, Fue en el muro de Jerusalén eh, A miles de kilómetros de aquí Pero es que nos encontramos allí, eh Sí, fíjate qué curioso, que, que milagro, ¿no? O sea, eh, nosotros estamos allí cada uno por separado, cada uno haciendo nuestras pesquisas, nuestras investigaciones y justamente a una hora eh, que yo creo que es indeterminada, porque no sé qué a qué hora era de noche, yo creo que era sobre las 12 de la noche, una cosa así, ¿eh? Sí, una cosa algo totalmente increíble y vamos a coincidir los dos grupos, y dos grupos además muy afines a, al mundo del misterio justamente en aquel mágico lugar. Que al increíble y sobrecogedor si te paras a pensarlo es, es uno de los pequeños milagros que te da la vida desde luego que sí la vida y la historia nos ofrece posibilidades de que las cosas no hayan ocurrido en el tiempo tal y como nos han contado estos documentos son antiguos pero ofrecen esa versión de la existencia de otra historia códices mayas, tablillas mesopotámicas el libro de Enoch y otros ¿no? Sí, realmente lo que tratamos de hacer en el artículo que publicamos en Portada Año Cero es arrojar un poco de luz, un poco de luz a que posiblemente eh, haya civilizaciones que, de las que no sabemos todo. Y que a pesar de que los académicos, los estudiosos, la ciencia ortodoxa nos están diciendo que eran unas civilizaciones pues que podían estar bastante atrasadas. Nosotros no tenemos constancia de eso, sobre todo cuando vamos ahí a los sitios y nos empapamos de realmente esa cultura del ambiente, empezamos a rascar un poquito la tierra, te das cuenta de que eso de atrasados en absoluto... de hecho, eh, Que los, sean eh, antiguos no significa que sean atrasados, hay mucho error de, de concepto en eso, ¿eh? Exactamente, eh, muy muy bien dicho y muy bien matizado, porque posiblemente si, si ahora mismo pudiéramos acceder a, qué sé yo qué decirte, por ejemplo, las tablillas de, de la biblioteca de Arsurbanipal, eh realmente nos quedaríamos estupefactos. Yo mm, comento en el artículo que hay un, un número que aparece en esas tablillas, un número increíblemente largo, que le dio de muchísimos quebraderos de cabeza a, a los estudiosos hasta que al final alguien intentó deducir o quiso deducir que eso podía ser un, una expresión de un número escrito en eh, un número astronómico escrito en fracción de segundos y cuando empezó a investigar se dio cuenta de que ese número correspondía al, al número de precesión de, de... nosotros sabemos que la Tierra tiene tres movimientos el de rotación, el de traslación y el de precesión pues bien, aquí las tablillas mesopotámicas tenemos que ese número se corresponde con la, los años de precesión de los equinocios eh, en la Tierra ¿Cómo, ¿cómo es posible eso? ¿cómo es posible que esta, eh, esta cultura que nosotros presuponemos arcaica y, y subdesarrollada pudiera tener estos conocimientos? es algo absolutamente increíble esos son los conocimientos que nos han llegado y ya nos pone los pelos de punta ya no sabemos por dónde tirar ya la ciencia, tiene los académicos tienen que callar es algo absolutamente increíble eso es lo que ha salido, pero y lo que no ha salido y, todo, y lo que todavía queda por salir es una eh. gran pregunta Manuel Fernández, mil gracias gracias a ti, como siempre, amigo mío un placer saludarte La Rosa de los Vientos en Onda Cero Fronteras del futuro. Con Javier Sabiano, que encontramos investigando. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches, ¿ahí estás tan fresquito o tan calentito? Eh, ya nos contarás. No, eh. Estoy investigando la noche electoral. <risa> Ay, sí. Pues entonces ¿eh? métete, en una cueva, métete en una cueva, pero en profundidad. ¿eh? Por, por eso la cosa de los gusanos, ¿no? Porque la noche electoral. Estoy viendo a ver cuántos fantasmas hay sueltos por la calle todavía a estas horas. Sí, yo también decía lo de cueva con intención. Pero bueno, bueno oye, muy... eh, Javier, eh, cuéntanos digamos... que en el futuro van a ser muy importantes eh, para conseguir medicamentos los gusanos. Pues sí, mira, es, bueno los gusanos siempre han estado muy presentes en la vida del hombre, pero ahora fíjate que hay una investigación, un equipo científico del, de Barcelona, del Instituto de Investigación Biomédica de, de Belviche, eh, ha aprovechado eh, las similitudes que tenemos eh, determinado tipo de gusanos y los seres humanos. Concretamente, es un nematode, es un, un, un gusanito muy pequeño que mide aproximadamente un milímetro y que se llama Caenorabditis elegans, quedamos con ese nombre. Repite, Caino... ¿Repite por fin. Caenorabditis Cainor Ar... elegans, se le conoce como C. elegans porque lo de Caenorhabditis es un poco complicado, como podéis comprender. Bueno, es un, es un, es un gusanito muy, muy, muy, muy, muy pequeño, y es uno de, de esos animales modelos que se usan en laboratorios para investigación biomédica. Y, fíjate, tiene muchas similitudes con el ser humano. Tiene aproximadamente el mismo número de genes que tenemos los humanos, que son alrededor de unos 20.000 genes. Y además, La mayoría de los genes humanos que están relacionados con enfermedades tienen en este bichito, en este eh, nematodo, tienen su correspondiente eh, gen, que es eh, lo que los científicos llaman un ortólogo, es decir, es el eh, el, el semejante, por así decirlo. ¿no? En este eh, el gusano elegans tiene no solo el mismo número aproximadamente de eh, genes que nosotros, sino que además todos los genes eh, eh, eh, que a nosotros son afectados por muchos tumores, pues resulta que ese mis, esos mismos eh, genes los tiene también el este gusano, los correspondientes, los ortólogos. ¿no? Y aprovechando esta similitud, pues los científicos de esta eh, de Belviche han aprovechado para ...hacer algunas modificaciones por medio del famoso CRISPR... ...en el que ya hablaremos con más profundidad... ...porque hay novedades en cuanto al CRISPR... ...y este eh, tipo de edición génica ha mm, permitido simular en el ELEGAN... En, el, en, el, uh, en, ...en los genes del ELEGAN las mutaciones de un gen humano... ...que se llama concretamente el SF3B1... Que es un gen que se encuentra mutado en muchísimo en algunos tipos de cáncer, por ejemplo en leucemias, en tumores de mama o en tumores de próstata. Ajá. Y como el este bichito, este vamos a dejar de llamarle bichito porque suena a otra cosa. Elegant. Este este elegant eh, tiene el, el gen ortólogo de este gen humano, ese se llama el SFTB1, que es el ortólogo del, del uh, gen humano que causa que muta y nos causa estos problemas y, eh, tumorales. ¿Y le provocan esos tumores para ver cómo reacciona claro, con los medicamentos eh, posibles? Exactamente. Lo que han hecho en, en Belviche es editar genéticamente, eh, eh, por medio de CRISPR, eh, las mutaciones eh, eh, que corresponden a estos tumores y, digamos, que eh, las han mm, eh, introducido en estos genes, en esta cadena génica del eh, nematodo Elegans, tan similar a la del ser humano y eh, en su correspondiente ortólogo. Lo que han conseguido es identificar unos posibles puntos débiles o vulnerabilidades de las células cancerosas de, de estos genes ortólogos similares a los que eh, provocan cáncer en el ser humano. ¿no? Y entonces eh, han identificado concretamente tres factores que pueden funcionar como dianas para ser moléculas terapéuticas. Es decir, Eh, ...que con ellos no solo bueno, van a poder y, investigar... ...esta investigación certifica eso que hemos dicho en otras, otras ocasiones... ...de que las terapias genéticas se van a modificar en el futuro... ...este es un buen sí, ejemplo efecto, de ello... ...en efecto, esto es un muy buen ejemplo de ello... Y, y veremos si nos da tiempo y si no lo dejaremos para otro día la posibilidad, eh, eh, la puerta que se abre ahora a una nueva eh, versión del CRISPR-Cas9 que hemos conocido porque ya hay, digamos, avances, hay eh, digamos que el que conocíamos hasta ahora eh, se ha quedado ya un poco eh, no obsoleto porque sigue funcionando, pero sí ha habido variaciones, ha habido novedades que le permiten ser todavía mucho más ver, más versátil este tipo de edición genética ¿eh? y eh, poder en un futuro solucionar más eh, problemas de los que ya de por sí estaba solucionando el, el CRISPR. ¿no? Esto en el futuro es posible que no ocurra y será un avance importantísimo en la lucha contra el cáncer. Y nos lo contarás aquí en Fronteras del Futuro. Javier Sevierno, muchas gracias. besote. A vosotros, un beso. aventura que comenzó a la una y media ha finalizado ahora un fin de semana más en Onda Cero La Rosa de los Vientos eh, que volverá el próximo sábado por la noche a la una de la madrugada en las doce en la comunidad de Canaria no se eh, contamos más por primera vez en la historia de la radio va a estar en nuestros estudios una momia egipcia mm -hmm. estará guapa estará fea pero momia será estará vieja eso seguro Sí, re vieja <ríe> Bueno, ya lo verán Tiene nuestros unos cuantos miles de años Ya lo verán nuestros oyentes Porque la cosa promete Lo dicho, volvemos el sábado que viene A la una de armadurada A las 12 en la comunidad de Canaria Muchas gracias por haber estado ahí Adiós